Una de las grandes expectativas que cada dos años se coloca entre los asistentes a la conferencia sobre SIDA es la relación con la vacuna del VIH. Y en esta d e c i m o s é p t i m a conferencia no ha sido la excepción. Sin embargo, a decir de la doctora Patricia Campos, jefa de la Oficina para América Latina de ICE Healthcare, la investigación sobre la vacuna del VIH-SIDA es la única que hasta el momento no ha dado resultados a pesar de las cuantiosas inversiones. Claro que se han hecho aportaciones muy importantes, pero en términos de desarrollo de vacunas tenemos cero resultados. Parte del dinero que se invierte en desarrollo de vacunas puedes utilizarlo En ampliar la cobertura de medicamentos y en dar condones. Pero sí es importante replantear los modelos que se han hecho y cuestionar a esos grupos de investigadores. Por otro lado, la Comisión Negociadora para los Precios de Medicamentos Antirretrovirales, conformada por más de 60 organizaciones, acordó en febrero pasado, junto con el Gobierno Federal e instituciones públicas, bajar los precios de los medicamentos. Sin embargo, para el especialista es importante que la sociedad civil esté presente en este acuerdo para que haya una negociación transparente. Hoy existen siete industrias farmacéuticas transnacionales que distribuyen los medicamentos. Y recientemente se modificó una regla interna que impedía que México pudiera comprar medicamentos genéricos, informó Miriam González de Radio s i Más.、Noticias. Sin más noticias, presenta la decimoseptima conferencia sobre VIH-Sida.